Estamos en vivo y en directo para Radio Encuentro para NTV. Bueno, las sensaciones de este día, felicitaciones.、Eh, queremos, estamos hablando justamente con las protagonistas que i n e s van a ser los representantes de nuestros vecinos y vecinas. Así que las sensaciones y los mensajes que le s quieras dar también a la comunidad. Bueno, la verdad que muy contenta de volver a, a este espacio que significa la representación, como vos decís, de los y las v i e t m e n s e、eh, s y en, en un nuevo. Espacio político que, de alguna manera, me parece marcó lo que hoy este, nos están、eh, indicando, el camino que nos, está,、eh, por el que nos está guiando nuestro candidato a presidente, que es la unidad、eh, nacional en este caso, pero también, y desde el mes de abril,、eh, se ha visto reflejada también en, en nuestra provincia y en, y en nuestra ciudad a través de. De la búsqueda de consensos, de, de, de, de buscar un espacio que trabaje para mejorar la vida de los y las vecinas de, de nuestra ciudad, independientemente、eh, de, de, de, de cuestiones que, que, que nos alejan,、eh, pero que tienen más que ver con, con cuestiones de d e s e n t e n d i d o de violencia. Este, y bueno, pensando en trabajar para adelante con una agenda propia, como siempre,、eh, que tiene mucho que ver con el espacio político en el que me muevo, que es el Partido Justicialista, y trabajar también en conjunto con el futuro intendente en lo que él considere este, necesario para el gobierno de la ciudad. Bueno, esperemos entonces que sea una muy buena gestión. Te felicitamos, estamos saludando entonces a todos los electos y seguiremos atentos, por supuesto, porque a partir de diciembre comienza esta nueva etapa y, y a trabajar justamente para todos. Sí, todos. comienza una nueva etapa, una etapa que esperemos sea de unidad nacional. Muchísimas gracias, entonces, Evelyn Rusciot,、eh, también.